もうすぐな。<t ip os> Otra vez 54, mantiene sus formas.、En、el estilo del barrio nunca cambiará sus tornas. Nuestro mensaje es: si no te enteras, informas. c o m fan en su banco sentado, masticando gomas. Ocupando la mejor crema por la gran puerta, soy yo. El show empieza a rezar, la gente está ansiosa. Como el señor Montana por poder a Mr. Sosa. Es nuestra cosa, nuestra n u e s t rap, o r real con nuestra. Mis vectas, escucho tu demo y pienso que apesta. a p a r t a en vez de m i v o z pareces payasos de s e c o i ó Mi gente está preparada para cualquier alerta. Acierta cuando digas Que mi grupo huela buena mierda Campeones del asfalto en cualquier contienda Y que no entienda mi rap mejor que atienda Respeto en la competición y en esta vida、oh. Pero no vuelan de e s t o p a r s e mejor de s u i c i r Todos los cabrones que levanten las manos los Chicos desde el barrio, ambientos y armados Subiremos la cuesta, p u、pues、e s d e lo que cueste Desde el asfalto volvemos hasta el salvaje oeste Todos los soldados pongan arriba las manos Aquí no hay competición, nosotros ganamos Como el volvido pasan los años y mejoramos nada que En el circo sabes a qué jugar Mis cabrones te odian, h a r á s bellas tus heridas Cada uno por su lado, Dios igual en tu vida Estrellas que no brillan, caminan por las aceras Todos tenemos un destino buscando ahí afuera Yo estoy con mi gente golpeando Y tú a qué esperas, abriendo los pasos, luchando contra esas fieras Yo busco el norte que me guíe En esta puta s e v a y también alguien que confíe Pero nadie sonríe Oh, perdona si te digo que consigues que me ría Fabrico cosas serias, m ú s i c a de feria Bebiendo fruta h a y c feria Solo、no、un poco alimentar un poco más el m a c Mientras veo como crece mi pequeña Si e t á s en toda esa mierda la guerra e su d i s e r i a Así fusilan niños en i r a n sin piedad El diablo y la muerte no entienden la palabra ¿Tan? Todos los cabrones que levanten las manos s i c o s desde el barrio a brincociar manos Subiremos la cuesta, cueste lo que cueste Desde la falda volvemos hasta el salvaje oeste Todos los soldados pongan arriba las manos Aquí no hay competición, nosotros ganamos Vuelvo el vino, pasan los años y mejoramos Nada que perder chicos, a b e s a qué lugar、no、Esto es lo que hay este mundo no es perfecto y yo estoy yo loco Traficantes en las c a l l e s v e n d e n corazones rojos Corren malos tiempos, el odio mata el amor La gente pierde su fe y deja de rezar, Dios Esta vida pone a prueba Aparta el sol y trae, duelen las viejas heridas a b o r r a s fumando hierba Entre semanas que t e r n a s Los años y la vida acaban abriendo tus piernas Siempre rojo よく見ると。 Necesaria, brillo en su garganta, hoy rompamos su balanza. Engaños y artimañas, crees que pueden con mi banda. e l principio de su fin se acerca ya ni un mañana. Solo somos números en sus computadoras. d e u d a s créditos, niños que lloran. El hombre honrado que nadie le cubre.、No. Más esclavo es el que piensa que l es libre n a l sendero sin destino Mil caminos que no cumplen su objetivo Ve 21 siglos de tiempo perdidos Revolución、ah. es mía Drosis、ah. y alcoholismo、ah. Perdido en tu ciudad Con mi desidia sin civismo Impuestos revolucionarios, cánones, multas Sus pieles s y carios son los pollos que, que me asustan、oh. Informativos para el ciudadano Vos、oh. estáis de broma, ¿no? Tratarnos como humanos El tiempo nos espera rápido Trae la botella, convierto a esta farsa en una sátira cualquiera ペンシャルで fingir、verdes me las タ o t ァ s que んな y p u e s t た s Anones, piscinas, no、mártires, resistencia en calles, a retratar de delitos y costumbres, a explotar listones, j u e g a s q u a r p o s y cabrones. tiempos de guerra te reclaman ahí fuera. Tú con tal sistema y tus cobros bajo cuerda. Empresarios de mierda, leyes de chiste, bienvenida a la seda. Pucha por lo tuyo, mira solo por tu secta. Si juegas que sale No es r l a es tiempo de cambiar las tornas, de coger lo、no、merecido Convido por sorbido, que le imponen a lo prometido Con cuatro ya ni cinco h o r e s un desvío、uh -huh. Díganlo que digan, tú no les creas、uh -huh. Tú eres su mercado, su industria, su pan de cada día Rompiendo su armonía, s q u i e r e m a s invadir Entre prestamistas, quematorios, sus jefes esclavistas s l g a n a la calle, revolución necesaria d e j e m o s l o s descuentos, ya no vuelan sus historias Venga, よし 全然知らない。 Listeros ¡Banqueros de dedos ágiles, frágiles, dueños y señores de sus cúpulas! s s a llegará la venganza por los mártires! Ahora se descubren tus negocios sucios, pocas veces hace su labor la bofia, una insignificancia convertida en un juicio,、Son、consecuencias no pararán n i e x i s t e n c i a gracias que se borran nada más, cerrar los b á r b a d o s actos tontos por un poco de metal y yo. Hijas de puta, d e c e s en forma de c ó l i c o acción, reacción, aprendelo es algo básico.、Sí. Desde tu infancia no eres más que el calcio, todo tu odio es una insignificancia. m o m i d a s sucias y trampas son las acciones, s e u i t a s de reacciones, reacciones. Vivir el mundo sueño, años en cosas que nos olvidan,、uh. consecuencias, e l d r a m a de la vida. supir es esquivando cuentos mentiras. el daño y 結あなことに。 Yeah. La vida y los problemas no es casualidad, coinciden Olvidamos, nos odiamos porque ellos nos dividen、uh. Hacen lo que quieren, manipulan nuestras mentes Unámonos para a c o r d a r n o s y los que nos mueven、yeah. Suben impuestos, bajan fuego, s mundo libre Trabajamos como cerdos para que ellos se lo cobren、uh. No dejéis que anden, no. nos tratan como a mierda Sus líderes seremos mientras sus s e l e s nos entretengan、uh. e、yeah. Vengan todos los que quieran, la revolución comienza e n t u b a r r i o en cada f e r a s o ayer voy a tener ese s u e ñ o que yo Ya conozco trabajar como un profesional, cobrar lo que merezco Una、no. sociedad sus tramas y su posterior fruto Yo no. no conozco a nadie que no haya sido corrupto No salgas a la calle, revolución necesaria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 c o los ojos números en sus computadoras deudas, créditos, niños que lloran Al hombre honrado que nadie le cubre El más esclavo es el que piensa que le sirve Al sendero sin destino, n u n c a menos que no cumplen sus objetivos e n físico s el tiempo perdido La evolución es miedo, a t r o s i s y alcoholismo Perdido en tu ciudad con mil desidias y intimismo Un puesto revolucionario sano c de s m u l t a Sus fieles sicarios son los polis que le asustan Informativos para el ciudadano どう カ a サルデフィッシュ、ステリングスタ o エ u ステリングスタザエラ、ステリングスタザエラ、ステリングスタザエラ、ステリングスタザエラ、ステリングスタザエラ、エレン e ステリングスタザエラ、エレンド、ステリ t グスタザエラ、エレ a ド、ステリングスタザエラ、エレン s ステリングスタザエラ、エレンド、ステリングスタザエラ、エレンド、ステリングスタザエラ、エレンド、ステリングスタザエラ、エレンド、ステ s ングス a ザエラ、エレンド、l テリングスタ u エラ、エレンド、ステリングスタザエラ、エレンド、ス o リングスタザエラ、エレン 私の家族の家族の家族ので族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家のののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの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 Estimatorios, jefes esclavistas Salgan a la calle, revolución necesaria Dejémonos de cuentos, ya no cuelan sus historias Engaños y artimañas quedan remezados en nexo, prosis de calidad Se v i d a n、no、los o j、sí. o m e gato Salgan a la calle, revolución necesaria s u c h i l o su garganta y rompamos su balanza Engaños y artimañas que se ponen con mi banda Al principio de su fecha, me a r r o l a n a un mañana